.org.ar Diez y media, continuamos con el informativo. Eh, estamos aquí haciendo el enredando las mañanas del estudio de Radio Pueblo. Eh, quiero mandar un saludo a Javier Mechulán, que está estudiando. Espero que ya se haya levantado, hoy rinde a la tarde, no está nuestro productor estrella ¿Le podemos decir que lo extrañamos? Eh, la verdad, la verdad que lo extrañamos, lo extrañamos mucho eh, eh, También sabemos que para él el golpe de pagar 8 pesos el boleto, él va a venir más tarde entonces Claro, <risa> sí, no, este, la verdad que, bueno, antes que nada pasamos nuestros contactos A toda la gente que nos está escuchando, se puede comunicar con nosotros a través de la página de la red Este, este Ahí se pueden contactar con nosotros este eh, Seguir todas las noticias que publicamos en la red Y también lo pueden hacer a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, pueden comentar, publicar, compartir este Las noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos También invitamos a toda la gente Al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos Que se va a estar llevando adelante en agosto 12 y 13 meses Y 14 en posadas, misiones este Así que ya no estamos preparando Todos los lunes decimos que ya no estamos preparando ¿Cuándo nos empezamos a preparar? Y vamos a tener que... El próximo lunes plata. Ya averiguamos el precio del colectivo La verdad que... Averiguamos el precio del colectivo eh, Desgraciadamente, por lo menos desde desde estas latitudes No hay tren hacia allá Recordemos que a un encuentro de la RNA fue también, ¿no? Así es Que fuimos en tren ...y nos quedamos varados en Fosario... <risa> ...tenimos que ir en colectivo... ...sí, bueno, ¿no? comentábamos esta mañana que aquí en Jujuy... ...aumentó el boleto, la verdad que se pone en una situación difícil... Eh, ...8 pesos, costaba 5.50, estamos hablando de un aumento... ...de alrededor de un 40%, este, antes de empezar el programa... ...chalábamos con algunos cumpas, también aumentó el boleto... ...para los estudiantes, para los niños, ahora cuesta 2 pesos... Y decíamos que una madre o un padre, digamos, que tiene que llevar a sus chicos al colegio, digamos, que no tiene colegio ahí en el barrio, este necesita algo así como mil pesos para mil pesos solamente para llevarlo al chico al colegio. No estamos hablando de útiles, de todas las cosas que se necesita para estudiar, ¿no? La verdad que este se va, se va poniendo la situación difícil y se hace difícil estudiar hoy hasta para los chicos. Además... Eh, este aumento va a traer después, cuando ya esté funcionando eh, la tarjeta SUBE, también se espera ahí un aumento del 4%. Y recordemos además que este aumento se ha dado sin cumplir básicamente todos los pasos que se necesitaban cumplir. No hubo audiencia pública alegando, eh, alegando este... Eh, que iba a, a ser este, en fin violento no hubo el estudio de costo es un estudio este in, totalmente incompleto porque como pasa hace años las empresas no dan a conocer totalmente sus libros y bueno eh... y si, y para eso nos contra, nos vamos a contactar ahora con alicia chalave. Eh, ella pertenece a la Asociación de Consumideros Codelco que nos va a estar comentando cuál es esta situación hola Alicia, ¿nos escuchás? sí, sí, les, los escucho, buenos días buenos días eh, bueno, ¿podrías comentarnos cómo cómo se ha llegado a esto y cuáles han sido este las inconsistencias, digamos, de este aumento? sí, mira, hace más o menos dos semanas el Consejo Deliberante convoca a través de una resolución que dicta, la 118, una convocatoria a presentar ponencias, de opiniones, observaciones respecto de un estudio de costos que realiza el contado Rodríguez de Salta y que pone a disposición, esto está en la página web de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, para este su estudio. Bueno, nosotros a, este al ver eh, esta posibilidad observamos el estudio de costo y vemos que padecía digamos de serias desinformaciones que el mismo contador menciona en el estudio este diciendo que no tenía la información de los de las empresas bueno varios varios puntos digamos que no tenía este a partir de estas situaciones que nos presentamos en la justicia, presentamos un amparo en el Tribunal Contencioso Administrativo, esto hace, también fue todo muy rápido, digamos, porque había un plazo de siete días para presentar estas opiniones, a partir del lunes este hace dos semanas. ...y en el amparo se presenta a la municipalidad, no nos dicen que convenimos de que nos iban a dar la información... ...presentamos un escrito con los puntos que requeríamos y nos contestan a los dos días... este ...reiterando la información que da el contador Rodríguez, es decir, diciéndonos no poseemos la información. esta información es sustancial para saber cuál es el costo del boleto porque este tiene que ver con la cantidad de pasajeros transportados, con los kilómetros recorridos por las empresas, con los subsidios que reciben y cómo impactan el precio. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, sí, sí, sí totalmente. Este, eh, y, eh, bueno, eh, es bastante largo, pero en definitiva el contado lo que dice es que además la información es heterogénea, es decir, hay este informaciones diferentes entre las empresas, Hay una de las empresas que éste menciona que, que tiene un ingreso de subsidios mayor al que tiene por eh, boleto lo cual este para él considera que es inadmisible porque sería inviable en la empresa así bueno este da una serie de de, de puntas en el estudio de costos que este, nosotros requerimos que nos completen esta información y el consejo deliberante nos contesta lista y llanamente diciendo que no posee esa información es decir reitera lo dicho por el contado Rodríguez. Nosotros a partir de ahí, bueno, presen, nos presentamos en el Código Deliberante haciendo las observaciones que, que que requerían, diciendo que no se puede llegar a un costo del boleto ni menos aún a un aumento ni a un porcentaje del aumento sin tener toda la información. Por otro lado, se le daba este aumento y además están por percibir un subsidio del 37%, Eh, que envía Nación justamente para paliar los aumentos del boleto. Eh, así es que no solo van a recibir el aumento, sino además el subsidio. subsidio. En estos días que este integra el costo del boleto, es decir, se suma al monto el subsidio que reciben directamente de la Secretaría de Transporte de la Nación. Nosotros considerábamos que con todo esto no se podía dar este aumento en cuenta que la tarifa este más allá de una decisión del poder ejecutivo municipal es este un, un precio que uno paga y que tiene que estar justificado no no es como el, el resto de los precios que están sujetos a la ley de la oferta y la demanda y que están como librados digamos a la economía este empresarial y a, la, a, la, a las leyes del mercado Y en el caso de las tarifas de servicio público tiene que ser, este lo dice la misma Constitución Nacional cuando dice que tienen que ser tarifas justas y razonables, tiene que estar este absolutamente fundada en datos técnicos. Bueno, nosotros consideramos que este no eh, reiteramos en realidad lo que dice el Contador Rodríguez en su estudio, inclusive dice que no hay ningún ningún tipo de control sobre este estas empresas que se mueven a partir de declaraciones juradas que ellas mismas hacen. Entonces, este, no podía cotejar estos datos. Así es que, como él arriba un aumento del boleto este, que, que prevé en su estudio, a través de un modelo, digamos, este económico, con el cual él, este, haciendo una comparación, llega a una suma que considera que tendrían que este, prever para, para el precio del boleto. Pero, este todo, reitero, todo esto sin datos, ¿no? datos fehacientes de, de las mismas empresas. Eh, bueno, así es como se, a las apuradas, digamos, se dicta esta ordenanza eh, teniendo en cuenta eh, el estudio de costos realizado por Rodríguez y desconocemos este qué han dicho en sus opiniones los distintos vecinos porque dijeron de que hay como 50 presentaciones hechas en el Consejo Deliberante de las cuales, bueno, desconocemos el contenido todas las presentaciones recordemos eh, de manera text son escritas y no son eh, orales y presenciales no sí sí sí sí es un procedimiento que ellos han utilizado este que es eh, de ponencias escritas en el consejo deliberante nosotros no cuestionamos el procedimiento porque este no estábamos con el tiempo encima digamos claro. entonces este lo que queríamos era obtener una información completa previa a lo que ya sabíamos que se venía que era el aumento del boleto, ¿no? Tener la mayor sustentación posible de eso que se pretendía aumentar. Bueno, no lo logramos este a través de la justicia porque nos reiteran los ya dicho por por Rodríguez, este, lo cual es muchísimo más grave todavía porque este insisto que reconocen explícitamente de que carecen de esa información. Lo cual es gravísimo, insisto, porque este, estamos pagando un, un precio que se fija ojo, ¿no? Alicia, y bueno, en cuanto a esto, el, el discurso de Gerardo Morales ha sido eh, de reconocer algunas o ciertas mejoras en el transporte público y esto también está relacionado al boleto estudiantil gratuito universal que se extiende para la provincia y con la implementación de SUBE. ¿Cómo se articula esto a, a esta SUBA del boleto? no, este, pretender, digamos, relacionar el boleto gratuito este con el aumento del boleto es insustancial en el fondo. ¿Por qué? Porque el mismo contado lo menciona en su estudio, ¿no? Que al desconocer la cantidad de pasajeros transportados, la cantidad de subsidio la cantidad de kilómetros recorridos, ese boleto que supuestamente es gratuito no lo pagan las empresas, lo paga el Estado. Claro. Entonces, este, bueno, es... Eh, insisto que cuando uno carece de datos no puede decir bueno el estado está haciendo el esfuerzo entonces hay que reconocerles un determinado porcentaje y en qué porcentaje las empresas y demás es decir esto no es una distribución de costos okay. porque se desconoce cómo está compuesto okay. entonces vincular el, el, es lo mismo ahora dicen bueno que este a partir del bgo uno va a tener el dato exacto de la cantidad de pasajeros transportados. Bueno, pero con esto estamos hace varios años ya, ¿no? Claro, seguro. Eh, planteando de que no hay información. Así que el tema del boleto gratuito, primero que es gratuito para el usuario que, que se transporta, pero las empresas reciben este el pago por esto, ¿no? Así que no es que este no hay eh, una retribución. Lo que se desconoce es cuánto. Claro. Alicia este aumento que todos lo estamos sintiendo eh, y bueno, eh, no no hubo bien fundamentado debido a las inconsistencias que se mencionaban ¿cómo se explica el anuncio de otro aumento del 10% próximamente? Sí, sí, sí bueno, este, esto es lo mismo digamos que quizás está pasando a nivel nacional ¿no? de que de que este, se pretende, digamos, aumentar y que el usuario este aguante digamos el impacto del aumento y que es mejor tomar estas medidas que tienen un gran efecto social este rápidamente antes que bueno hay toda una serie de cuestiones en relación a por qué se por qué se dan así y este efectivamente bueno lo que es, este impresiona digamos es la capacidad que te, que tienen los usuarios de afrontar estos costos, ¿no? Porque bueno, hasta el momento no hubo reclamos, más que esto que se han dado en el Consejo Deliberante y bueno, nosotros que como Asociación de Usuarios y Consumidores tenemos que actuar, ¿no? Claro. Eh, bueno, Alicia, eh, agradecemos la comunicación este y estaremos seguramente siguiendo las distintas alternativas de cómo evoluciona eh, la cuestión esta del aumento del boleto. Bueno, bueno, con todo gusto. Yo cuando cuando tenga novedades este, le, les mando un mensaje o les hago llegar este alguna noticia. Magnífico, Muchísimas. muchas gracias. Chao, hasta, hasta luego. luego. Bien, ahí pasaba Alicia Chalave de la Asociación de Consumidores Escodelcos que nos comentaba cuál es la situación este de este nuevo aumento del transporte aquí en Jujuy, ¿no? Aumento también que se ha aumentado la luz, el agua, el gas y este jode a los trabajadores nuevamente no antes de irnos panchito una algo que me llamó la atención aquí que comentaba ella que decía estos cambios eh, eh, hay que darlos rápido ¿no? y eso era una de las de las recomendaciones de maquiavelo maquiavelo decía a los cambios para mal hay que darlos todos juntos y rápido y a los cambios para bien hay que darlos de a poquito y separados en el tiempo cosa de que la gente los disfrute un ejemplo interesante de manipulación Así, les parece que escuchamos un poco de música y continuamos con el enredando las mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo the